¿Cómo estás, Eduardo Aguirre? ¿Todo bien? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bien, acá bien. haciendo la segunda mañana desde casa, en esta versión eh, distinta, no estamos en el estudio, pero bueno, podemos seguir haciendo radio, que es lo que más nos gusta. Me alegro mucho. Eduardo, eh, ¿qué tenemos que saber de este nuevo capítulo entre eh, en, en la guerra, en el conflicto que existe entre Israel y Palestina? ¿Qué tiene de distintivo? Sí déjame decirte una cosa que es anecdótica. Yo no les había preguntado eh, sobre qué tema me habían convocado eh, para hoy y tomé la precaución, gracias a que así me lo sugirieron, a preguntarle a la productora y la producción le aclaró que iba a hablar de este tema y entonces, como esto fue hace unos 20 minutos, sí. traté de organizarme un mapita con eh, la pretensión yo diría un tanto presuntuosa de que este tema se entienda porque es Perfecto. verdaderamente una cuestión muy muy difícil de, de, de entender en, en todos sus, sus contextos y en todos sus, sus derivaciones Bien. Eh, vamos a explicarlo eduardo como si como si se lo tuviéramos que explicar a alguien que no tiene ni idea el eh... ¿De qué se trata el conflicto? Desde desde cero, porque hay mucha gente que lo ve por las noticias, que eh, ve el resultado de los bombardeos, que ve la muerte, pero que no entiende por qué se genera nuevamente un conflicto, se reaviva nuevamente el conflicto. Bueno, voy a tratar de, de, de hacer eh, en tiempos radiales una síntesis lo más apretada posible, que es lo que les decía que se me había ocurrido hace un rato, porque coincido con ustedes, Hay una visión fragmentaria de imágenes de misiles, de edificios que se derrumban, de gente que corre, de manifestaciones, este, de cifras, pero no no se alcanza a comprender el marco histórico en el que este se produce. Eh, todo corte en el tiempo, abierto es una arbitrariedad Esto es para la, uh -huh. la audiencia. Yo me voy a permitir hacer un corte en el tiempo, en el año 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial, e inicio, no de los conflictos, en esta región que provienen desde hace muchísimos años, sino de la posibilidad de, a través de decisiones que toman los países vencedores en la guerra, encontrarle alguna explicación más o menos in inteligible a lo que viene ocurriendo en los últimos 70 años. Bueno, las potencias vencedores deciden, después de que Israel sufriera la Shoah, y eso es un antes y un después en la historia humana, no es una cuestión menor, es un antes y un después de la historia humana desde todo punto de vista, que el Estado de Israel tenía que tener un territorio y ese territorio lo ubican donde actualmente, más o menos, queda el, el Estado de, de Israel. Ahora, ¿cuál es el problema? En ese momento, las potencias coloniales que vencen en la guerra, podemos llamarle coloniales, imperiales porque la Unión Soviética, que en ese momento jugaba un rol muy importante, no toman en cuenta que cuando se toma esta decisión, comienza a formarse una liga de países muy importantes que vamos a conocer después como los países del tercer mundo, casi de manera concomitante. Eh, para que ustedes se den una idea, uno de los líderes más importantes de eh, el tercer mundo es fue Gamal Abdel Nasser, presidente de Egipto, al cual voy a mencionar más tarde, pero también estaban Tito, Perón, Neru, en fin, una cantidad de personalidades de todos los continentes del mundo que no adherían al resultado de la guerra justamente por lo que el mismo había significado en términos de nueva división del poder eh, internacional. Bueno, las potencias vencedoras lo que hacen para subsanar incluso las propias disidencias que existían entre ellas, es asignarle un territorio humano militar y de manera eh, unilateral a Israel. Bien, Israel, Israel no, tenía, no tenía territorio propio hasta no entonces. Tenía, no tenía un estado, tenía, Claro, tenía no tenía un, un estado, no tenía un estado, entonces se no crea era un país. Estado, exacto, se crea un estado, se crea el Estado de Israel. Con esta teoría que han manejado las colonias que lo hicieron ya en África, se crea a los hachazos. Eh, ese territorio no solamente estaba ocupado, sino que los vecinos más cercanos habían sido pueblos que habían tenido históricas diferencias con eh, los israelíes, por decirlo de alguna manera. Esto para, para desmitificar la idea de malos y buenos. Eh, este primer concepto. Israel venía de ser víctima de la mayor eh, masacre eh, ética y eh, humanitaria de la historia. La segunda cuestión con la que también me quiero meter es que esta zona, particularmente eh, el Medio Oriente, es una de las zonas más este, ricas en materia cultural de la historia humana tal como la conocemos ahora. La mayoría de los descubrimientos y de los avances se vieron, contrariamente a lo que nosotros suponemos, en lugares como el mundo árabe o el, eh, el, el denominado ahora Medio Oriente. Por supuesto, ubicado de esa manera el, el Estado de Israel, es un Estado que adquiere rápidamente, eh, digamos, eh, amigos y enemigos en el orden internacional, no me gusta esta, esta definición, pero es para que se entienda, aliados y, y, y contendientes en el orden eh, internacional, se produce eh, a raíz de la agudización de las contradicciones, sobre todo por la forma en que se tomaron las decisiones en la Segunda Guerra Mundial, Eh, un, eh, un, un enfrentamiento que para mí es capital y que nos ayuda a entender lo que está ocurriendo ahora eh, que es la guerra de los seis días en el año 67 eh, se llega a una situación de tensión tal que se declara una guerra entre Israel por un lado y por el otro la que por entonces se llamaba República Árabe Unida integrada por Egipto y, y, y Siria y también por Jordania Israel vence de manera categórica, rotunda, en una semana a esta alianza árabe y vuelve a sacudir el mapa del mundo, pero particularmente del tercer mundo, porque Siria y Egipto integraban el tercer mundo. Es más, el presidente desde 1952, Gamal Abner Nasser, de Egipcio, Egipto, era uno de los principales referentes del tercer mundo. ¿Hasta acá se va entendiendo? Sí, perfecto. Bien. Entonces, vamos a jugar un poquito con los números que no es muy fuerte, pero que me pareció que era muy ilustrativo. La franja de Gaza, que son la, la, las imágenes que nosotros vemos mayoritariamente por televisión, es una un territorio muy, muy eh, pequeño, eh, que tiene 51 kilómetros que lignan en con Israel y otros 11 kilómetros que eh, tocan con el noreste de lo, de lo que sería la península del Sinaí, que pertenece a, a Egipto. Ahora, esa franja de Gaza tiene 385 kilómetros cuadrados. Viven ahí 2 millones de personas. Piensen ustedes, para que los, la audiencia lo lo, lo, tenga en, lo tenga en consideración. La provincia de La Pampa tiene 143.440 kilómetros cuadrados. Claro. Santa Rosa tiene 1.500 kilómetros cuadrados. Mm. Y la Franja de Gaza solamente 385. Ahora... Es, es un terrenito ínfimo. Sí, donde viven 2 millones de personas eh, que tienen... Yo no sé si antagonismos, pero por lo menos diferencias. Agonismos, podríamos decir, en, en un lenguaje de, de, de teoría de teoría política. Entonces, en, en este en este contexto, eh, el, el saldo de aquella guerra de los seis días eh, marca un cambio en el eje geopolítico, no solo del tercer mundo, sino también de la hegemonía en, en la zona. Israel pasa a ser... Indudablemente el país que logra aliados más potentes dentro de occidente, eh, aliados incondicionales, donde se empiezan a entrecruzar otras formas de consolidación del sistema capitalista a nivel internacional, recordemos que era un mundo que en ese momento era bipolar, había un había un, un un, una parte del mundo bajo el sistema capitalista y otra parte del mundo muy importante bajo el sistema comunista. Pero lo que hace crujir es al, al embrión este que, que mencionábamos hace un rato, que es la Liga de los Países del Tercer Mundo, que, que es un dato que no me parece menor. Desde 1967 hasta acá los conflictos se han sucedido, los motivos son casi siempre los mismos, pero este tiene una particularidad, digo, el que estamos eh, viviendo ahora y eh, una particularidad que marca el gobierno argentino en una eh, en un comunicado que, que emite hace unos días donde dice que hay una gran disparidad de fuerzas una desproporcionalidad en el uso de las fuerzas cosa que es cierta porque eh, Israel es una potencia militar a nivel global y bueno eh, la organización jamás, Es una organización que tiene desde el punto de vista militar una precariedad este, eh, importante. Digo esto porque en general nos apresuramos a calificar a jamás, y este es otro dato que me parece que es significativo como una organización terrorista. A ver, jamás es reconocida como una organización terrorista solo por ocho países del mundo. Entonces no quisiera entrar en un territorio que no está definido, ni claro. definir a jamás como una organización terrorista, porque además... Eh, es quien gobierna Palestina a partir de elecciones libres celebradas en el año 2006. Es decir, hay una rama política, que de hecho gobierna un Estado, y hay una rama militar a la cual le podemos poner el rótulo que cada uno quiera de acuerdo a su sistema de creencias, a su visión del mundo, su ideología, etc. Yo no me animaría a calificarla a priori como terrorista por estos motivos que les estoy dando, que me parecen motivos que por lo menos tendrían que ser analizados. Ahora, justamente el pasado 10 de mayo en Jerusalén los judíos conmemoraban la conquista de la zona oriental de la ciudad que se produce como consecuencia de la guerra de los seis días de 1967. Es decir, la historia se les vuelve encima a ambos pueblos. Esto para los palestino significa, como ustedes imaginarán, eh, una provocación, porque para ellos este es el inicio de la ocupación de territorios sí. que reivindican como propios, inclusive parte de la propia ciudad de, de Jerusalén. Eh, la parte eh, de, de los barrios de, del este, que bueno eh, tendría que estar el, el Lucas Marchesin, que es nuestra apoyatura en multitud sobre sobre estos temas, estos temas geográficos tan finos, ¿no? Ahora, eh, mientras eh, tenemos esta polémica, Estados Unidos, bajo el mandato de Donald Trump, esto hay que recordarlo, consagró y reconoció a Jerusalén como la capital de eh, Israel. O sea que eh, la diplomacia de Donald Trump también aportó lo suyo y hace de esto muy poco tiempo. Sí. Uh -huh. eh, ¿Qué hace ahora la administración norteamericana de Biden? Que todo el mundo mira y sabe y conoce los vínculos estrechísimos que tiene desde hace mucho tiempo, mucho, eh, Estados Unidos con Israel. Por razones que todos conocemos, eh, culturales, eh, económicas, geopolíticas, etcétera, el eh, baile de, de, de solce la posibilidad de, de hacer un, una amonestación a, a esta desproporción que, que de alguna manera señala la cancillería argentina y prefiere instar a un alto a un alto el fuego eh, en la zona esa es la posición actual que asumió el gobierno de Estados Unidos. mientras Esto ocurría, eh, se daba esta esta especie de, de, de, de, de, de conflictos callejeros eh, donde los israelíes, especialmente los más jóvenes y los más nacionalistas recorren las calles de la ciudad eh, haciendo lo que ellos denominan marcha de las banderas que sí. portan banderas de Israel, <coughs> entonan cánticos nacionalistas, en algunos casos nacionalistas de rechazo hacia los palestinos lo hacen inclusive personas tradicionalmente musulmanas de, de la ciudad eh, con población mayoritariamente pal palestina y esto es eh, considerado como como una provocación como una como un capítulo más de todo un contexto que tiene en este este recorte que yo hago 70 años no y uh -huh. eh, Bueno, en, en el marco de estas, de estas jornadas de celebración eh, se afecta una mezquita eh, sagrada, eh, eso exacerba mucho más los ánimos y se producen estos enfrentamientos entre los palestinos, por una parte, y la policía israelí. Se no. habla de que hay más de 200 palestinos muertos Claro. 300... Son palestinos que viven adentro del Estado de Israel, eso también Exacto. hay que decirlo. Sí, sí, yeah. de lo que podríamos decir, la, la capital de Israel reconocida claro. por, por Estados Unidos. No es que el eh... enfrentamiento se, se dio en, en, en la franja de Gaza, en un terreno eh, lindante, si se quiere, al, al Estado de Israel, como vos describías recién, sino adentro de la capital. Estos, estos enfrentamientos son dentro de la capital y en determinados barrios de la capital, porque claro. de lo que se trata es de erradicar a habitantes eh, palestinos claro. que están ocupando eh, determinados barrios. Eso es Ahora, lo que estamos viendo en, en las noticias, cómo el, el Estado de Israel está persiguiendo... Eh, a, a, a eh, palestinos que viven adentro de, de, del Estado de Israel eh, eh, los está discriminando sí, sí, sí, eh, sí, no, sí. Le, no les entregan vacunas en, en esta lucha contra el COVID pensemos que Israel es uno de los países que más ha inoculado o ha inmunizado a su población, sí, pero sí, los palestinos dicen que se sienten discriminados por el Estado y también los están obligando a muchos a irse de su lugar porque uh -huh. recordemos que dentro de, de, de la capital, el creo que más del 20% son palestinos Sí, claramente sí claramente eh, es más eh, los choques eh, y el voltaje de, la, de, de, de las recers digamos así eh, tienden a subir porque yo decía recién hay eh, 200 parestins muertos eh, pero también hay realíes muertos y hay heridos graves en fin la, la cuestión es eh, bastante complicada Y es complicada porque, eh, esta es una apreciación muy personal, yo creo que jamás eh, lo que hace ahora es consagrar el gran ganador del, del conflicto que es Benjamín Netanyahu. Este el presidente de, del Estado de Israel. Exactamente, que viene de ganar con una amplitud impresionante con un programa de extrema derecha las últimas elecciones en su país y que seguramente después de esta actitud que va a ratificar, entre comillas, frente a la comunidad internacional y la comunidad israelí, la connotación terrorista de jamás eh, se, se aproxima o, o va camino a una nueva victoria electoral, lo cual no hace más que fortalecer eh, ideologías de extrema derecha en, en el país. Y este dato me parece que es también muy importante, porque cuando hablamos de Israel, tenemos una tendencia a unificar como si Israel fuera un mapa social monolítico, y Israel no es eso. Eh, es más, si uno escucha las versiones, escucha distintas versiones, muy distintas versiones, como ocurre en todos los países del mundo, pero la verdad es que tampoco uno debe dejar de considerar que eh, las tradiciones y el pensamiento semita eh, nos convierten a nosotros en legatarios de una forma de concebir el mundo, de una ética de concebir el mundo. Es decir, es algo que pasa lejos, pero que a nosotros nos afecta, porque aunque no lo sepamos y lo hayamos borrado de nuestra memoria colectiva, las tradiciones semíticas, las que recuperan después pensadores que van desde Levinas hasta Rodolfo Cush, o Enrique Dulsel son tradiciones fuertemente influenciadas por el pensamiento semita. Es más, Enrique Dulsel, perdóneme esta discreción, se pasó años en Jerusalén trabajando de carpintero como el padre de Jesucristo, viviendo en esa en, en, en esa zona como un como un obrero para de alguna manera tener una percepción del lugar en el que estaba haciendo pie. Fíjense que todas estas doctrinas estas teorías teoría filosófica hace mucho hincapié, no en el ideal, no en el ser ideal, sino en el ser que está pisando en el suelo, en un ser situado en determinado contexto. Entonces, lo que creo es que esto también es muy complicado porque, sobre todo desde los sectores de una mirada de izquierda, eh, por decirlo de manera genérica y, y un tanto torpe, discutible, pero abreviada, en el mundo ven esto como una nueva, eh escalada israelí que sin duda lo es, pero también hay que analizar esta complejidad que a mí me parece que desde el punto de vista cultural viene de atrás a través de los siglos y que no está resuelta ni mucho menos. Estaba hablando de este de este, de este personaje de Benjamín Netanyahu, tanía como le cómo cómo debería pronunciárselo en en en puridad Y Netanyahu con esto lo único que hace es manipular el conflicto a su, a su antojo y aprovechar las circunstancias de la guerra de Gaza para reforzar su posición, como decía, respecto a estas quintas elecciones que eh, se celebrarían en, en pocos meses, en el, en el verano, digamos. Eduardo, creo que creo que es un buen cierre, y te agradecemos mucho por estos minutos con, con Radio carmesos un amigo de la casa, eh, y como siempre es, es bueno tener a alguien que haya estudiado el tema, que sepa y que nos pueda explicar eh, en términos simples para aquellos que por ahí no estamos eh, muy comprometidos con el seguimiento de, de, del tema, de qué va todo este conflicto entre Israel y Palestina. Te agradecemos mucho, Eduardo. Muy bien, sepan disculpar si no llegué con los minutos a hacer la síntesis que me proponía. No, perfecto, estuvo bárbaro, <risa> fue, bravo. fue muy bueno. Muchas abrazo, gracias a Igualmente para usted. Pasaba nuestro compañero Eduardo Aguirre.